de que la excavación o en los movimientos de, de suelos en curso al lado, de la, al lado de la Casa de la Cultura tienen como objeto instalar una torre para antenas de telefonía celular. Quiero contarles que en noviembre de 2018 se inició una obra similar para instalar una torre, en ese caso en eh, Avenida Buenos Aires y Calle Sáenz. En esa oportunidad un grupo numeroso de vecinos acompañados por nuestra organización manifestamos Eh, claramente nuestra oposición al proyecto llevando adelante distintas actividades como eh, recolección de firmas, reuniones con funcionarios municipales eh, y una, la participación en una reunión informativa eh, con personal eh, de la empresa a cargo de la construcción de la torre. Bueno, en ese momento y gracias a ese movimiento, la obra fue suspendida. Sin embargo, nuestra organización continúa haciendo gestiones en la previsión de que volverían a intentarlo, como de hecho está ocurriendo. Entre la documentación que pedimos eh, se encuentra el estudio de impacto ambiental para la instalación de, de la Torre para Antenas, que figura eh, a nombre de la empresa Evolución 3 Sociedad Anónima. Eh, cuando leímos el estudio de impacto ambiental, detectamos una serie de irregularidades. La primera de ellas es que se describen las condiciones climatológicas de la localidad de Lagos. Sí, escucharon bien, de la localidad de Lagos. La segunda es que el estudio de impacto ambiental no especificaba las distancias entre la torre para antenas y los edificios del Procrear, ni tampoco las alturas de los edificios. Estos son datos esenciales para informar a cada uno de los vecinos la radiación a la que estarían expuestos en los distintos departamentos de los distintos pisos. En el estudio de impacto ambiental solamente se incluían fotografías eh, del entorno, del sector donde se instalaría la antena. Otra de las cuestiones que nos llamó la atención es que para la torre que fue instalada, de hecho, eh, Para la, misma, para la misma época en el camping municipal y que suponemos está en funcionamiento, eh, para esa obra se presentó el mismo estudio de impacto ambiental que para la Torre de Buenos Aires y Saenz, lo cual resulta eh, sumamente ilógico porque los dos barrios tienen características totalmente diferentes.